Estoy muy emocionado de que usted tenga en sus manos el programa completo de Desarrollo del Líder que está en usted. Esa fue una compra que tendrá un inmenso potencial para su crecimiento personal. Así es, mi compromiso siempre ha sido añadirle valor a las personas. Yo quiero llegar junto a la gente, tomarla en el nivel en que está y espero ayudarla a llegar a un nuevo nivel. Así que yo deseo que usted crezca. Y el programa de Desarrollo del Líder que está en usted es Una herramienta de crecimiento para usted. El programa no llevará a cabo ningún crecimiento por sí mismo, pero si usted aplica los distintos pasos que hay en él, viendo los videos, repasando los apuntes, le prometo que pronto usted comenzará a desarrollar un crecimiento en sí mismo y en los distintos aspectos que rodean su vida. Supongamos que usted va a una librería y va caminando en la sección de autoayuda de John Maxwell y de pronto ve este nuevo curso, desarrolla el Líder que está en usted, y se pregunta, ¿bien, esto será para mí o estará dirigido para un pequeño grupo? Quiero decir, ¿cómo puedo sacarle provecho? Bien, primero, que sí es para usted. Yo siempre le sugeriría que la primera persona que debe desarrollar su potencial sea usted mismo antes de ayudar a otros en su búsqueda. Así que definitivamente puede aplicarlo a sí mismo. Pero desarrolle el líder que está en usted. No está diseñado exclusivamente para usted. Si pertenece a una pequeña comunidad, compártalo con los miembros de la comunidad. Vean juntos los videos, intercambien ideas, hagan los ejercicios. Todos crecerán como grupo y lograrán establecer un ambiente de crecimiento. Será muy divertido. Quizás usted sea un pastor, yo le sugeriría que usara el programa para guiar a los ancianos, a sus diáconos, a la junta de su congregación. Eso es lo que yo sé, uno nunca tiene suficientes líderes. Así que si usted es un pastor o líder de un pequeño grupo, necesita estar desarrollando y ayudando a otros líderes a crecer. De hecho yo siempre he dicho que uno puede tener tantos grupos pequeños en la iglesia como líderes en la comunidad y uno de los mejores regalos para su congregación bien sea un creyente o un pastor es colocando este recurso en las manos en frente de los ojos de todos aquellos que conformen su congregación aquellos con un gran potencial de ser líderes Déjenme sugerirle vea alrededor de su congregación y reúna a todos aquellos que usted piensa que son líderes potenciales presénteles este recurso Y ayúdelos a crecer como personas. Ahora voy a presentarles, a darles una demostración de cómo el programa Desarrolla el Líder que está en usted puede llevar a su congregación, a su comunidad o a usted a un nuevo nivel. El otro día me encontré con una persona que pertenece a un pequeño grupo en el que habían adquirido el programa. Lo adquirieron y lo aplicaron en sus vidas. Comenzaron a hablarme acerca de todo lo que habían aprendido y de cómo compartían todos esos conocimientos. Y mientras veía sus ojos, mientras escuchaba el entusiasmo que había en sus voces, sentí una inmensa alegría dentro de mí, porque esto es lo que logré. Yo sé que ayudé a alguien a alcanzar un nuevo nivel. Siempre escribo libros o hago videos. Siempre lo hago con el mismo propósito, agregarle valor a la vida de las personas. Así que deje de escucharme. Tome el material y comience ahora. Hágalo por usted mismo, por su comunidad y agréguele valor a su vida. Desarrolle el líder que está en usted. Les responderé esta interrogante. ¿Qué es un líder? Yo hago conferencias de liderazgo por todo el país. Y usualmente en estas conferencias les permito a las personas formular preguntas. Levantan la mano y preguntan, oye John, quiero hacerte una pregunta referente al tema. Y es muy interesante saber que la pregunta que más me hacen en las conferencias de liderazgo, la gente levanta la mano y me pregunta, John, ¿cómo puedo encontrar un líder? ¿Cómo puedo encontrar a alguien que me ayude en mi negocio? ¿Cómo encuentro a alguien en mi organización que tenga potencial como líder? Todos están en la búsqueda de líderes. Así que yo he decidido en la lección de hoy darles una descripción de cómo es un líder. De esa forma, todos ustedes... Tendrán una idea de que cuando buscan a un líder o cuando quieren ustedes ser líderes, esta es la descripción que deben utilizar en sí mismos como personas que desean serlo, pero también es la que deben utilizar en los demás cuando ustedes andan en la búsqueda de un líder. Así que comencemos de una vez, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, y quiero que entiendan todo el material y lo apliquen en sus vidas. ¿Saben? Cuando yo veo a un líder, la primera palabra que me viene a la mente es liderazgo. Porque los líderes dirigen, eso es exactamente lo que hacen. Pues bien, cuando alguien me pregunta, John, ¿cómo es un líder? Yo respondo, vean a su alrededor y observen quién está dirigiendo a otros. Es simplemente observar a la gente y descubrir quién influye en ellos o quién logra atraerlos. Así es como uno descubre a un líder. Hay cinco mitos del liderazgo. Mito número uno, oigo eso a menudo. La gente dice, los líderes nacen, no se hacen. Ustedes lo han escuchado. Tomémonos un tiempo mientras apuntan lo que he dicho y levanten la mano los que han escuchado, los líderes nacen, no se hacen. ¿Cuántos los han escuchado? Ah, es un simple mito, es un mito muy común. De hecho, cuando la gente me pregunta eso ocurre muy a menudo. John, en una conferencia, en una sesión de preguntas y respuestas, John, los líderes nacen... Siempre me hacen esa pregunta y yo les respondo, por supuesto que sí. Pero cuando preguntan si los líderes nacen, lo que quieren decir es que si hay personas que cuando nacen ya lo traen en sí y hay otros que cuando nacen no lo traen, supongo que aquellos que lo tienen prosperan en la vida y los demás forman una fila y marchan así por el resto de sus vidas. Les tengo una buena noticia. Por supuesto que hay gente que nace con una tendencia para ser líderes, así como hay otros que nacen con una tendencia hacia la música o algún tipo de talento. Hay gente que nace con una tendencia hacia la aptitud de liderar, quizás más que otros. Pero lo que quiero decir, lo que quiero que entiendan hoy es que ustedes pueden aprender cómo liderar. Es muy importante. Ustedes pueden aprender a liderar. Es muy importante. Estamos hablando de cómo desarrollamos líderes. Si ustedes no pudieran aprender a ser líderes, ¿Ustedes no estarían aquí? Yo no estaría aquí. Si realmente no pudieran aprender técnicas de liderazgo, todos podríamos irnos a casa. Yo podría decir, muy bien, amigos, ha sido un placer conocerlos, pero ahora pueden irse a su casa. Ni ustedes ni yo perderíamos el tiempo aquí, al menos que estuviéramos seguros de que podemos lograrlo. Este es un mico enorme que hace que mucha gente nunca se preocupe por aprender sobre liderazgo. El segundo de los micos con respecto a este tema es El liderazgo es una habilidad poco común. Algunas veces vemos a los líderes y pensamos que son seres místicos. Nos decimos, oh, no es que los líderes tienen una habilidad especial que solo unos pocos poseen. Ustedes saben lo que yo pienso, que sí es poco común, pero no la habilidad en sí, sino que es poco común que se enseñe. Creo que la mayoría de la gente no es líder porque no le han enseñado cómo serlo. Y les puedo dar un ejemplo de mi propia vida. Yo tengo tres, tres títulos universitarios. Pasé por la universidad, no me sirvió de mucho, pero pasé mucho tiempo allí. Y en todos mis años de universidad y posgrado, nunca tuve un curso de liderazgo, jamás. Nunca tuve la oportunidad de asistir a una clase llamada liderazgo. Nunca antes tuve la dicha de que alguien se sentara conmigo y me enseñara cómo liderar. Y en mi trabajo, que siempre ha estado vinculado con la sociedad, y en el que he tenido que dirigir a las personas, ustedes pudieran muy bien suponerse que en el proceso educativo nos enseñaron las pautas de nuestro trabajo. Eso es lo que quiero que entiendan. La razón por la cual, Hay tan pocos líderes, no es porque debe haber pocos líderes. Es porque a la gente no se le enseña cómo ser un líder. Es por eso que he hecho el compromiso de entrenar y desarrollar líderes. La gente comienza a asimilar el concepto y eso les permite descubrir el líder que llevan dentro. Mito número tres. El liderazgo existe solo en lo más alto de una organización. Escucho esto muy a menudo la gente dice, bueno, la razón por la que nunca voy a una conferencia de liderazgo es porque no soy el presidente de mi empresa, no estoy en la cima, y muchos piensan que los líderes están en lo más alto, y si no se está allí, por lo tanto, los conceptos sobre liderazgo no me pertenecen. Por eso quiero que entiendan lo siguiente. Liderazgo no es igual a posición. Es igual a influencia, el cómo influenciemos a las personas determina cómo lideramos, si y cada uno de nosotros tiene algún grado de influencia. Pues bien, esto es lo que quiero que sepan. Ustedes pueden liderar a una organización desde un punto intermedio si tienen influencia. No se necesita estar al frente de una organización si sabes cómo influenciar a la persona que influencia. Puedes empezar a liderarlos. Bien, el liderazgo no es solo algo que emplean unos pocos, como los presidentes de compañías para que el resto solo lo sigan y nada más. Debería ser aprendido por todos y se puede liderar desde un mando intermedio. No se trata de posición, sino de influencia, influencia. Mito número cuatro. El cuarto mito se refiere a todos los líderes tienen personalidad carismática. Tenemos la idea de que los líderes tienen cierto carisma, lo que hace que la gente no pueda evitar seguirlos, una especie de poder magnético. Por supuesto que hay también líderes carismáticos y es grandioso tenerlos, de hecho, esto es lo que nos hace disfrutar seguirlo a él o a ella. No obstante, déjenme decirles que aunque el carisma es importante, este por sí solo no se hace un líder. Hay muchos que tienen carisma, pero que no son buenos líderes, mientras hay otros que carecen de ella y que son muy buenos líderes. Yo escribí un libro hace algunos años llamado The People Person, Cómo darse a la gente. En este libro, en el capítulo 2, hablo de cómo atraer a la gente. Básicamente hablo del carisma, hablo de cómo obtenerlo. Se dan cuenta, el carisma no es una cantidad innata del ser. Algunas veces confundimos el carisma con personalidad, personalidad. No es eso. Carisma es un estado mental. La gente que es carismática piensa diferente a aquellos que carecen de ella. Déjenme explicarles. Por ejemplo, si yo entro en este auditorio y les explico la diferencia entre los que tienen carisma y los que no tienen carisma, si, si, si, si yo tengo carisma, eh, eh, a ver, eh, eh, ¿cuál es su nombre? Denis, si yo entro en este auditorio y soy una persona que tiene carisma y voy hacia él, esto es lo que ocurre, yo tengo carisma. Lo primero que hago es colocar la agenda de Denis antes que la mía. Así que hablo de las cosas que le interesan a Denis. Le hago preguntas, busco lo que le preocupa. En otras palabras, la gente que tiene carisma se enfoca en los demás. Tiene sentido, ¿verdad? En otras palabras, los carismáticos hablan acerca de las cosas que te interesan. Por el contrario, los que no tienen carisma se enfocan solo en sí mismos. Es la principal diferencia. ¿Lo ven? Si yo carezco de carisma, espero que... Alguien hable conmigo, espero que todos sean amigables, y ese señor de ya no se ve tan amigable, si y tan solo alguien me hiciera sentir bien, por favor. ¿Lo ven? La gente que no tiene carisma dirige su atención hacia sí misma, y los que sí la tienen enfocan su atención hacia los demás. Cuando hablamos de líderes, de carisma y todo lo demás, esto es lo que necesito que entiendan. Déjenme mostrarles lo que el carisma hará por ustedes y lo que no hará. Reviten sus apuntes. El carisma les permitirá cruzar la puerta. En otras palabras, si eres carismático, la gente dirá, ven aquí porque le gustas. Pues con carisma se logra cruzar la puerta, más la credibilidad hará que permanezca dentro. El carácter y la credibilidad de una persona son mucho más importantes en el liderazgo que el carisma carisma es algo así como la carta de presentación la crema del pastel el carácter es toda la sustancia así que cuando la gente dice bueno, es que todos los líderes son carismáticos no es verdad si pueden elegir entre estas dos cualidades elijan siempre el carácter es mucho más importante que el carisma déjenme decirles y eso ayudará a todos aquellos que tienen buen carácter que intenten trabajar un poco referente al carisma <risa> todos conocemos a personas maravillosas que no son sinceramente aburridas <risa> no creo que cuando vayamos al cielo Dios diga espero hijo mío que hayas hecho el bien y hayas aburrido a todos aburriste a todos en la tierra y ahora estoy feliz de que vienes a hacerlo aquí también deben trabajar lo del carisma pero recuerden que eso no los hace ser un líder mito número 5 los líderes controlan mediante la manipulación He presenciado situaciones de este tipo. He visto a líderes que manipulan, pero no es de lo que se trata el liderazgo. Está mal hacerlo, no es correcto manipular a la gente. Es triste cuando alguien llega a posiciones de liderazgo con el único fin de utilizar a la gente. Es muy triste. La diferencia entre manipulación y motivación es que la manipulación consiste en movilizar a la gente para el beneficio del líder. Es cuando una persona convoca a las masas solo para beneficiarse a sí mismo. Eso es manipulación. Ahora, motivación significa movilizar a la gente para el beneficio de todos. Y eso es siempre saludable, porque ¿qué es lo que hacen los líderes? Los líderes mueven a la gente. Los líderes lideran. No hay nada malo en convocar a las masas, en motivarlos. Lo que está mal es manipularlos. Y en vista de que los líderes lideran, existen tres cosas que quiero que comprendan acerca de cómo se hace un líder. Número uno, entender el valor del liderazgo. Entender que hay mucho valor en aprender a liderar. Todo empieza y termina con el liderazgo. En mi libro, 21 leyes de liderazgo, hablo de la ley del tope, y básicamente esta ley dice que la capacidad de su liderazgo determinará su éxito. Y esta mano es mi liderazgo, y esta otra es mi negocio. Lo que significa que es que si es así como John Maxwell lidera, eso significa que mi negocio, mi organización, jamás podrá superar mi nivel de liderazgo. Así que cuando la gente dice... Bueno, es que mi compañía no está creciendo, mi departamento no crece, la organización que presido no ha crecido lo suficiente. El problema no tiene nada que ver con su departamento, su negocio, su organización, porque todo se reduce a un simple problema de liderazgo. ¿Cómo crece una organización? Mejorando a su líder. El liderazgo es el tope de la organización. Siempre puede impedir el crecimiento de la misma. Ahora, la buena noticia es que si esta es mi posición de líder y estoy impidiendo el desarrollo de mi compañía, yo siempre puedo mejorar mis capacidades de liderazgo y mejorar las condiciones poco a poco y así sucesivamente. Ahora, mi organización ha alcanzado un nuevo nivel y puedo ayudar a mis empleados a alcanzar ese mismo nivel, el nivel del liderazgo. Hay que comprender el valor del liderazgo. Segundo, comprométanse a aprender cómo liderar. Deben comprometerse a aprender a ser líderes y verdaderamente necesitan un compromiso. Observen en sus apuntes la cita textual de Ergeo. Si dedicas una hora al día durante cinco años de tu vida a estudiar cualquier tema, te convertirás en un experto en esa materia. Yo quiero compartir con ustedes algunos de los costos de esta travesía, porque lo que sucede es que el crecimiento se estanca en nuestras vidas cuando el precio que hay que pagar es muy alto. Por ejemplo, en primer lugar, usted tendrá lo que yo llamo un cambio personal. Si desean convertirse en líderes, habrá cosas en sus vidas que tendrán que cambiar, habrá cosas que nunca han hecho y que deberán añadir, y otras que ahora hacen pero que deberán suprimir. Y a ninguno de nosotros nos gusta el cambio. Por consiguiente hay muchos que nunca logran ser líderes porque simplemente no desean hacer los cambios necesarios. Y tomará tiempo. Es todo un proceso de vida lo que está involucrado aquí. El número tres es el dinero. Si desea cambiar eso, va a costarle dinero. Y les digo esto por la simple razón de que tendrán que invertir como estudiantes. Tendrán que leer libros, escuchar algunos cassettes, tendrán que ir a distintos eventos de liderazgo, tendrán que asistir a donde los líderes están. Número cuatro, y este es un precio muy alto que algunos tendrán que pagar. Algunas veces les costará perder amistades. Es un problema de amistades. ¿Alguna vez han escalado una montaña? Comienzan escalando y cuando se encuentran casi llegando a la cima se dan cuenta de que aquel que supuestamente era su amigo no deseaba ir con usted. Ese amigo se hubiera conformado con algo más simple por lo que deja de subir y a medida que uno intenta continuar con la escalada siente como el amigo lo obliga a ir hacia abajo, impidiéndole crecer, superarse, ir hacia arriba ir y haciéndolo retroceder, todo porque su amigo... No deseaba en ese momento crecer. Eso es lo que causa que los líderes tengan una extraña sensación de soledad en sus vidas. Porque a veces, mientras se desarrolla y crecen, habrá relaciones y además amistades que nunca más serán iguales. Porque aquellos con quienes a usted le encantaría emprender el viaje y continuarlo, se detendrán durante la jornada, ¿no es cierto?, Creo que todos hemos escuchado alguna vez la expresión, hay mucha soledad en la cima. Y esa expresión encaja perfectamente con lo que estoy enseñando. Algunas veces hay que separarse bruscamente de la gente que realmente uno quisiera que vinieran con nosotros, pero que al fin y al cabo impide nuestro desarrollo. Alguien dijo, hay mucha soledad en la cima, así que es bueno saber cómo llegaste allí. Algunas veces se ven afectadas las amistades y las relaciones. La número cinco puede ser que les suene extraño, pero si realmente llegan a convertirse en líderes, podría costarles la capacidad de elegir. Seguro ustedes piensan, no, no, no, ya, esa es la razón por la que quiero ser un líder, para así tener más opciones y más libertad. Quiero ser capaz de hacer lo que yo quiera y cuando yo lo quiera. Hacer lo que sea mejor para la gente. Dejas de tener lo que yo llamo una agenda egoísta. Buscas nuevas formas de hacer lo que es mejor para la gente y muchas veces tienes que colocar tus prioridades al final de la lista en tu agenda para guiar a la gente de acuerdo a sus necesidades. Y hablaremos de otros aspectos relacionados con ser un líder. Ahora presten atención porque hay algo más acerca de este tema. Ahora la número tres es necesitan comenzar a liderar, necesitan comenzar ahora. Muchos me preguntan, John, ¿pero cómo puedo aprender a ser un mejor líder? Y la respuesta es simple, uno nunca aprende a liderar solo leyendo, uno aprende a liderar aplicando esos conocimientos. En otros términos deben practicar, deben practicar el liderazgo, deben reunir a un grupo de gente y practicar. Algunas veces eso suele ser un poco difícil, por eso hay cuatro niveles que los ayudarán a comprender esto mucho mejor. Número uno, el liderazgo que le interesa a la gente. Esta es la persona que dice, yo sé hacia dónde voy. Hay algo muy interesante en esa persona que nos muestra que sabe hacia dónde va. Uno la ve y siente que esa persona tiene una meta, tal vez tenga un propósito en la vida. En segundo lugar, hay liderazgos que impresionan a la gente. Es el tipo de líder que te mira a los ojos y te dice, ¿sabes qué? No solo sé hacia dónde voy, sino que yo he estado allí. Entonces uno dice, ah, has estado allí, por favor, cuéntanos cómo es. Ya llegaste a la cima de la montaña, háblanos de eso. El tercer nivel es liderazgo que influye a las personas. Y esta persona que influye sobre otras, no solo ha estado allí en la cima del éxito, sino que te ha llevado con él. Y cuando regresas, dices, «Oye, amigo, la verdad es que vivimos una experiencia increíble juntos». El nivel que yo quiero enseñarles y hacerles comprender es el nivel número cuatro, es el nivel que impacta a la gente, porque lo que yo quiero no es solo ver cómo aprenden a llevar a otros a la montaña. Mi meta no es solo que ustedes puedan salir y encontrar a un grupo de personas para luego influenciarlas y llevarlas a la cima con ustedes, sino que tengan conciencia de que se han transformado en líderes excelentes cuando han enseñado a otros a encontrar a otros más para que logren ser igual a ustedes. Queremos animarlos, enseñarles cómo multiplicarse, porque si yo soy el único líder, si soy el único con liderazgo en este auditorio y tengo que bajar y llevarlos uno a uno a la cima y bajar nuevamente y llevar a otra persona y volver nuevamente, no va a funcionar así, no va a funcionar. ...es como aquel hombre del circo... ...¿lo han visto alguna vez?... ...él toma unos platos... ...¿y qué es lo que hace con los platos?... ...comienza a darles vuelta con una especie de barra... ...luego los coloca en la superficie y agarra otro... ...lo hace girar y hace lo mismo... ...y así sucesivamente hasta tener más de diez grupos de platos dando vuelta... ...pero cuando llega al último... ¿Qué sucede? Se cae el primero. Así que regresa para darle vuelta y le da vuelta y vuelta a todos nuevamente. Y al final, el pobre hombre colocando platos. ¿Saben algo? Esto me está matando. Por eso tantos líderes tienen la lengua colgando. La respuesta es muy simple. Nunca enseñaron a nadie más a hacer girar los platos. Lo único que se logra Es lo que ellos mismos entrenen. Pero cuando yo pienso en un líder, ¿qué es lo que hacen los líderes? Ellos lideran, aunque la letra E en la palabra líder le da, le da otra descripción. Cuando pienso en un líder, pienso en la palabra equipar. Los líderes equipan y entrenan a la gente. Una de mis citas favoritas sobre equipar está hecha por Harvey Firestone, quien dijo, solo cuando desarrollamos a los demás podemos triunfar permanentemente. Así que déjenme darles el plan de juego, si quieren ser un líder que a su vez equipe a otros para hacerlo. Número uno, desarrollo personal. La primera persona con la que aprenderán a trabajar no es alguien más. Aprenderán a trabajar con ustedes mismos, ¿lo entienden? Primero empiezan por crecer y desarrollarse ustedes mismos. Número dos, dirijan sus vidas. Una vez que descubren sus habilidades tienen que dirigirlas. Piénsenlo de esta forma. Si ustedes, si ustedes no se seguirían a sí mismos, ¿eh? ¿Eh? Si ustedes no se seguirían a sí mismos, ¿por qué habrían de hacerlo los demás? Yo conozco a todo tipo de personas que no se han desarrollado a sí mismas, que no dirigen sus vidas, pero ustedes saben lo que hacen finalmente. Quiere dirigir a todo el mundo. Primero hay que desarrollarse, luego dirigirse, y entonces, en tercer lugar, se puede desarrollar a otros. Ahora tienes el derecho de hacerlo porque te has desarrollado. Lo que nos lleva al número cuatro, liderar a otros. Número cinco, tú lideras a otros para que desarrollen a los demás. Y número seis, tú lideras a otros para que dirijan a los demás. Allí es, Cuando el liderazgo empieza a ser efectivo, allí es cuando se empieza a multiplicar, cuando empiezas a liderar a otros para que dirijan a los demás. Ahora, ahora, cuando yo hablo del hecho, cuando yo hablo del hecho de que, de que los líderes, que los líderes tienen por finalidad equipar a la gente. Lo que deseo es que entiendan es que equipar a la gente no es algo fácil. Si fuera tan fácil, más personas lo harían. Primero que todo, deben tener en claro que es algo difícil. Me encanta contar esta historia. Yo tenía un amigo que fue a la universidad conmigo. Su nombre era Stuart. Él estudió para ser ministro, fue pastor por un tiempo y de repente lo dejó todo para convertirse en vendedor de funeraria. Yo le pregunté a Stuart, ¿por qué abandonaste el ministerio para ser director de una funeraria? Y él dijo John. Es que hay que esforzarse muchísimo para ser un buen ministro. Y le dije, por supuesto, se requiere mucho esfuerzo. Así se lo hice saber. Entonces te respondió, es que cuando yo era pastor tenía que ayudar a Joe con el problema de su, de su alcoholismo. Tuve que trabajar muy duro con él, aconsejarlo. Pero luego volvió a caer en el alcohol. Además, estaba Jerry y Sue, quienes y tenían problemas con su matrimonio. Él dijo, John, lo que más me gusta de mi nuevo trabajo es que cuando los pongo derechos, se quedan así. Derechos. <risa> la gente bien, la gente piensa que uno como líder puede hacer que otros lo sean así es como tocarlo y decir, usted es un líder, y listo debe seguir, no se mueva, usted también es un líder y usted también, terminamos, ahora, pónganse pónganse en posiciones la gente no responde de esa forma algunos se quejan Otros cambian su forma de pensar, sus ideas, cambian de trabajo, cambian de organización. Para equipar nunca hay que permanecer estático. En efecto, yo trabajé mucho en ese campo y siempre que viajaba por todo el país alguien me preguntaba ¿Lograste equipar a todos en tu grupo? No, no, no. Nunca se logra equipar a todo el mundo. Es un proceso que nunca termina. Ese es el plan de juego. Es el plan de juego. Ahora... Voy a darles cinco reflexiones que los ayudarán cuando deseen equipar. Pensemos en la palabra equipar por un momento. La letra E quiere decir evaluación. Hay que evaluar a las personas que nos rodean y deben preguntarse lo mismo. Vean los apuntes en su mano derecha. ¿Cómo será su desempeño del 1 al 10? Deben mirar a esa persona y preguntarse cuál es su potencial. Al principio es como una adivinanza, pero pensemos en un número. Digamos que aquel individuo tiene un potencial de siete. Muy bien. Luego la letra Q significa querer calificarlos. Deben asignarle un trabajo. Y luego preguntarse, ¿cómo lo hace? Es mucho más fácil, mucho más fácil de identificar que la primera reflexión. Cuán bien lo pueden hacer, ya que la primera Digamos que es un poco intangible, pero después que hacen el trabajo pueden sentarse y analizar que también lo hicieron. Luego la letra U nos indica que hay que unirlos. Es muy importante unirlos, no solo evaluarlos y querer calificarlos, sino unirse en equipo y preguntarse, ¿lo estamos haciendo bien como grupo? En otras palabras, estamos creando sinergia, estamos multiplicándonos, luego la letra I nos indica que tenemos que invertir tiempo. ¿A qué se refiere eso? Bien, el tiempo que comparto con la gente que intento equipar es fructífero. La letra P quiere decir proveer recursos y experiencias para ellos. Recursos y experiencias. Es esencial. Ahora vayamos a la letra A, porque lo primero que me viene a la mente cuando pienso en un líder es la palabra actitud, es la pura verdad, la pura verdad, porque tu actitud determinará tu altitud, así como lo verán en las páginas siguientes. He tenido un maravilloso pensamiento de Charles Buendo, un gran amigo mío. Al final de la página, no lo voy a leer ahora, eso lo podrán hacer ustedes luego en sus casas. Yo les hablé acerca de la actitud en mi libro, Actitud del Triunfador. Y al principio de la página 25, les hablo acerca de cómo nuestra actitud determina nuestra capacidad de liderazgo dentro de esta sociedad. Tiene 20 preguntas que quiero que se hagan a solas, pero primero, si me lo permiten, vayan al final de la página, porque, porque la actitud que ustedes tengan, o la mía en particular, determina cómo vemos cuatro cosas, solo cuatro cosas. Mi actitud determina cómo me veo a mí mismo. Es una gran verdad. Yo no puedo ir más alto la imagen que tengo de mí mismo recuerden esto siempre recuérdenlo siempre nunca podrá surgir más allá de cómo te ves a ti mismo cuando el éxito sobrepasa la imagen que tengo de mí mismo la baja autoestima va a sabotear mi éxito lo vas a botear. literalmente reducirás este éxito que obtuviste hasta que esté acorde con la estima que tienes de ti sí mismo. El éxito es directamente proporcional a la imagen que tengamos de nosotros mismos. Así que mi actitud hacia mi persona es muy importante. Mi actitud determina cómo veo a los demás. Y escuchen esta frase. Mi éxito será directamente proporcional a mi creencia en el prójimo. ¿No es cierto? Es como aquella frase que dice, es grandioso. Cuando la gente cree en el líder, pero es aún mejor cuando el líder cree en la gente. Tercero, mi actitud determina la forma en que veo mi negocio. No puedo ir más allá de mi sueño por mi carrera. Y número cuatro, mi actitud determina la forma en que veo mis fracasos. Porque, porque mi capacidad de triunfo está determinada por la voluntad que tenga de volver a levantarme. En efecto, vamos a hablar un poco acerca del fracaso y de sus consecuencias, porque el, el fracaso tiene una influencia inmensa en nuestras vidas. Hace poco escribí un libro llamado El lado positivo del fracaso. Básicamente el libro habla de cómo fracasar de manera exitosa. Muy bien, vamos a hacer un pequeño alto para hacer una encuesta. ¿Cuántos de aquí presentes han fracasado alguna vez? Y hoy, muy bien, para mí, para mí el fracaso es un regalo espiritual, ¿de acuerdo? Lo ven la pregunta, la pregunta no es voy a fracasar. La pregunta es, ¿cómo voy a manejar el fracaso? Por eso, en sus notas agregué la tesis que expongo en mi libro, El Lado Positivo del Fracaso. La mayor diferencia que existe entre alguien exitoso y una persona promedio es su percepción de su respuesta hacia el fracaso. Es un hecho, es un hecho absoluto en su vida. Cómo uno asimila el fracaso inminente que viene del exterior y cómo uno responde al fracaso personal determina cómo lo vas a manejar. Hablemos de esto por unos minutos. Ahora, por eso he llegado a la conclusión de que alguien debe escribir un libro, lo cual ya hice o dar un curso en lo que yo llamo fracaso 101. Cuando los chicos van a la escuela, cuando van a la universidad, su primera clase debería ser, van a un salón y el profesor dice, bien muchachos, bienvenidos a la clase de fracaso. Y les vamos a enseñar cómo asimilar el fracaso, porque a lo largo de sus vidas van a tener todo tipo de tropiezos. La pregunta no es, ¿vas a fracasar? La pregunta es, ¿vas a poder levantarte? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? De hecho, en mi libro muestro 15 pasos para fracasar. Y una de las cosas que enseño, cuando caigas recoge algo. No se está allá abajo todo el tiempo, así que aprovechen y por lo menos eh, limpien el piso. Y, y, y, y lo que ocurre es que cuando fracasamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Eh, es levantarnos rápidamente, arreglarnos el botón y... Eh, si los, eh, espero que nadie lo haya notado. Y todo el mundo en el pasillo comenta... ...oye, ¿viste cómo se cayó? ¿Ah? ¿Lo ves? ¡Nuestra vergüenza! Con respecto al fracaso... ...hace que nos levantemos... ...muy rápido... ...impidiéndonos aprender y asimilar la lección. Y ustedes saben... ...lo que hace la vida, ¿verdad? <risa> la vida se golpea una y otra vez... ...hasta aprender la lección. Desgraciadamente muchos de nosotros... No hemos aprendido a manejar el fracaso. Eso es lo que intento decirles. Cuando, cuando yo veo a líderes todos tienen una actitud penal, que les permite levantarse permanentemente porque los líderes sufren muchas derrotas. Recuerdo una persona que me dijo, yo nunca estoy abajo. ¿Cómo que nunca estás abajo? Le pregunto. Siempre estoy arriba levantándome. Y de eso es lo que estoy hablando, de esa habilidad, de esa actitud, de esa tenacidad que te permite levantarte. Y por eso siento gran devoción por los mandamientos paradójicos del liderazgo. Porque se ocupan de nuestra actitud mejor que cualquier otra cosa. Ellos nos ayudan a entender que si vamos a liderar, eh, debemos tener una actitud tenaz. Veámoslo. Veamos el primero. La gente es ilógica y razonable y egoísta. Ámalos de todas formas. Ámalos. Si haces el bien, la gente te acusará de tener motivos ocultos. Haz el bien. Si eres exitoso, ganarás falsas amistades y verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La honestidad y la franqueza te harán vulnerable. honesto y franco de todas formas. Grandes hombres con grandes ideas pueden ser derribados por hombres pequeños con mentes pequeñas. Piensa en grande de todas formas. Las personas favorecen a los despálidos, pero siguen a los triunfadores. Lucha por los pocos despálidos de todas formas. Lo que pasaste años construyendo puede destruirse en una noche. Construye de todas formas. La gente necesita ayuda, pero te atacan cuando se la ofreces. Ayúdalos de todas formas. Les ofreces al mundo lo mejor de ti y aún así te golpean en los dientes. Dale al mundo lo mejor que tengas. Ahora, Todo tiene sentido. Solo una buena actitud le permite al líder levantarse y regresar a la cima. cuando veo a un líder pienso en la palabra soñador. Los líderes son soñadores. Tienen un sueño, tienen una visión y existen cuatro tipos de soñadores. Aquellos que, aquellos que nunca lo ven y yo los llamo vagabundos <risa> nunca concretan nada, solo van por allí ¿saben a qué me refiero? son unos errantes andan por allí y no tienen hogar, nunca llegan a casa <risa> no tienen un hogar dulce hogar, sino que se pasan sus vidas perdidos en sus pensamientos, ¿verdad? ¿Eh? y luego el número dos nos habla de los que ven el sueño pero no van en busca de él son, son los seguidores es la persona que lo ve pero nunca tendrá que ir en busca de él por su propia cuenta. Hará una fila y seguirá un líder. Es, están aquellos que lo ven y van en busca de él. Son los realizadores, los que escalan la montaña para llegar a la cima. Es el nivel del que yo desearía que todos ustedes formaran parte. Aquellos que ven el sueño y van en busca de él. Y ayudan a otros a conseguirlo. Eso ese es ser un líder. Aquel que no solo... ...busca su propio bienestar, sino que mejora la calidad de vida de otras personas. Mi amigo Andy Stanley escribió un libro maravilloso... ...que les recomiendo que lo compren, llamado Soñando. Es un excelente libro sobre el poder de la visión y cómo canalizarla. Sí, he leído muchos libros sobre el liderazgo, pero Andy Stanley dice... La visión debe tener cuatro factores indispensables para cambiar nuestra vida. Número uno, pasión. No hay peor cosa como una visión sin emoción. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir? Ah, oh. oh, no. Anoche tuve un sueño muy aburrido. <risa> <risa> y tal vez algún día recuerde que de qué trataba. Cuando alguien tiene un sueño, lo cuenta con mucha pasión, ¿verdad? Para mí la pasión es energizante, una fuerza maravillosa que llena de energía la vida de esa persona. El segundo factor no es más que la... la motivación. Una visión es una diapositiva del futuro que nos motiva a ir en busca de ella, lo que nos lleva a tener... Dirección Una visión nos ayuda a priorizar nuestra vida Una vez que tienes un sueño Estás dispuesto a sacrificar cosas por ese sueño, ¿verdad? Dices, voy a sacrificar eso, voy a dejar aquello Voy a comenzar a hacer eso otro Y el cuarto factor El cuarto factor es propósito Una visión nos enlaza con la realidad actual y el futuro Comenzamos a tener un sentido de trascendencia y de propósito A lo largo del proceso Leeré el siguiente párrafo porque pienso que es importante. Dice, una persona sin experiencia percibe la visión de manera idealista. Para ella la visión por sí sola es suficiente. Esta persona dirige su visión a otros esperando que el sueño haga el trabajo por sí solo. Pero una visión necesita de mucho Apoyo. Una persona con experiencia sabe que la gente cree primero en el líder antes que en la visión. Los líderes con experiencia se dan cuenta de que la gente es inconstante y que los sueños son frágiles. La experiencia me ha enseñado que estos principios visionarios son esenciales. Ahora voy a compartir con ustedes de mi libro Desarrolla el Líder que está en usted los cinco pensamientos más importantes acerca de los sueños y de una visión. Estos son, primero, la credibilidad de una visión está determinada por el líder. Lo que hace que una visión sea creíble no es la visión, sino el líder que la expone. Si ustedes creen en el líder, también creerán en la visión. Si no confían en este líder, jamás van a poder determinar y tomar ese largo camino. La credibilidad de la visión está siempre determinada no por la visión, sino por el líder. La aceptación de una visión está determinada por el momento oportuno de su presentación. El momento oportuno. El momento oportuno lo es todo cuando se intenta difundir un sueño. Por ejemplo, esto es lo que he descubierto. Yo sé que cuando se expone el sueño indicado la visión adecuada, En un mal momento, produce fracaso. Un sueño debe exponerse en el momento oportuno para que tenga éxito. Ese momento es esencial en el liderazgo. Luego, luego tenemos que el valor de una visión está determinado por la energía y la dirección que le demos. Cuando preguntamos, ¿cuál es el valor de esta visión? ¿Cómo? cómo, cómo ¿La gente creyó que el concepto? ¿Cómo saberlo? Pues, muy fácil. Hazte una pregunta. La gente tiene la energía suficiente, tiene sentido de dirección. Una vez que una visión haya sido dirigida correctamente, una vez que un sueño haya sido recibido, que ha sido recibido correctamente, llenará de energía toda la organización. Por eso ustedes nunca verán una compañía apática, o un negocio apático, o un departamento apático que tenga un gran sueño, o una gran visión. No son compatibles. No son compatibles. Los sueños dan energía. Siguiente... La evaluación de una visión está determinada por el nivel de compromiso de la gente. ¿Cómo evaluar el sueño? ¿Fue realmente exitoso? ¿Cuánto compromiso le ofreció la gente a ese sueño? Porque un sueño realista, correcto, puede atraer un alto nivel de compromiso por parte de todos nosotros. Y finalmente, el éxito de una visión está determinado por la apropiación de dicha visión por parte tanto del líder como de la gente. Esa es la pura verdad. Así que ahora hablemos de los pasos, de los pasos a seguir para entender una visión de cómo pueden sentarse e iniciar un plan de acción que los ayudará a lograr un nuevo nivel. Número uno, divida el sueño en partes para que todos puedan entenderlo. ¿Alguna vez han escuchado a un orador? Y este orador... Intenta compartir algo con ustedes, pero básicamente cuando él o ella termina su exposición, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que él dijo. Solo, solo decimos, ¡qué profundo! Sí, ella fue muy profunda, él fue muy profundo, una lección muy profunda, un, un profundo fiasco. Pongan las galletas en la parte de abajo para que así la gente pueda tomar una. Necesitan entender dos. Necesitan poseerlo. No es suficiente como entenderlo. Necesitan ser parte de él. Y por tercero, deben contribuir. De paso, así es como se sabe que alguien lo posee. Porque la gente contribuye con todo lo que les pertenece. Pero no contribuirán con lo que les es ajeno. Vamos a explicarlo de esta forma. ¿Cuántos de ustedes han rentado un auto alguna vez? Vamos, eh, levanten la mano, vamos. Déjenme decirles algo que nunca han hecho con ese auto. Jamás han pulido un auto rentado. Creo que nadie después de rentarlo vaya al hotel y le diga a su esposa, cariño, voy a pasar toda la tarde puliendo el auto. No, no, no, uno uno no pule un auto rentado porque no es de uno. Uno invierte, no invierte su tiempo y esfuerzo en algo que no posee. Por eso es que la gente debe entender sus sueños, poseerlos, contribuir con ellos. Y número cuatro, deben difundirlos. Deben ser capaces de difundirlos. Deben tener la habilidad de transmitir ese sueño a alguien más, porque así es como el sueño, así es como la visión se logra multiplicar. Solo así. Repasemos repasemos por un momento. Cuando veo a un líder, pienso en la palabra liderazgo. Equipar, actitud, soñador... Y la letra E, excelencia. Cuando veo a un líder, yo pienso en la excelencia. Esta, la excelencia deriva de la palabra excelente, que quiere decir sobresalir o ser superior, ser mejor que el común de la gente. ¿Saben lo que significa? Ser superior al común de la gente. El año pasado participé como orador en la función de una universidad y mientras le hablaba a 8.000 personas que había ese día en el auditorio, sentí la responsabilidad de hablarles de la excelencia. En esa lección lo que le enseñé fue quiero que ahora, que se graduaron, que hagan más de lo que se espera de ustedes, que se esfuercen al máximo. Lo que, lo que yo deseaba inculcarles Era el, el hecho de que la vida no nos debe nada, sino al contrario, nosotros le debemos mucho a ella. Mi padre, mi padre me enseñó un día, me dijo, John, no esperes que la buena suerte venga a ti. No esperes ganarse la lotería. No, de hecho, mi padre, mi pa mi padre solía decir... Cuando tú llegaste a esa familia, ya estaba lleno de deudas. Cuando naciste, ya le debías a tu madre nueve meses de alimento y alquiler en su vientre. ¿Entienden lo que digo? Sí, es como, bueno, saca la basura, ocúpate de algo, ocúpate, así que... Estaba animando a estos chicos a que se esforzaran al máximo y convertirse en personas de excelencia. Hagan más de lo que se espera de ustedes, y les di un ejemplo citando el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Abraham decidió conseguirle una esposa a su hijo Isaac? Así que envía a su sirviente a la tierra natal para que consiga la novia. Y entonces el sirviente anda nervioso, ya que la misión más importante de su vida se la han encargado. Es muy importante que haga bien su trabajo, que elija a la mujer apropiada. Es gracioso, porque cuando, cuando, cuando mis hijos eran pequeños, yo les leía esta historia. Se preocuparon muchísimo, porque pensaron que esa costumbre todavía estaba vigente hoy. Y eso no les gustó nada. Pues claro, ya pueden entenderlo. El sirviente estaba muy nervioso y dice, oh Dios mío, por favor tienes que ayudarme. ¿Cómo sé yo que la mujer que elija será la correcta y ustedes saben el resto de la historia? Entonces una joven con el nombre de Rebeca bajó a la fuente, así como lo hacían todas las mujeres de esa época. Era bien entrada la tarde y de pronto vio al sirviente de Abraham y le ofreció un poco de agua. Fue un gesto hospitalario. Pero luego dijo quisiera ofrecerle agua a sus camellos. Allí la historia cambió porque el sirviente tenía diez camellos. Y recuerden que después de un largo viaje, los camellos toman demasiada agua. Así que ella dijo, permítame darles de tomar a sus camellos. Esto no es un gesto de caridad. Estamos hablando de sacar 200 galones de agua de esa cisterna. Y supongamos que ella... Que ella tenía, no sé, un cántaro o un balde que contenía hasta cinco galones de agua cada uno. Ella tendría que sacar el agua del pozo, caminar hasta el lugar donde se encontraban los camellos y digamos que esa operación le tomaba tres minutos hacerla porque era la hora más ajetreada del día. Entonces todo se llevaba más tiempo. Digamos que le tomaba solo tres minutos colocar el cántaro para luego ir por un poco más de agua y regresar otra vez. Digamos que eran tres minutos. Hablamos de dos horas solo para llevarle agua a los camellos. Esto es algo colosal. Hablamos de excelencia, ¿no les parece? Cuando ella dijo, voy a darle agua a tus camellos, dijo, voy a quedarme aquí dos horas para hacer esto por usted. Ahora, ahora la historia no termina allí. Es mucho más grandiosa porque ella no sabe que ese es el método que el sirviente emplearía para elegir a la novia de Isaac. Abraham era un hombre muy rico. Ella no tenía idea de que este trabajo de dos horas iba a retribuirle grandes dividendos. Ella sería la futura esposa de Isaac, porque finalmente formaría parte de una de las familias más adineradas de la época, o de esa generación. Ella no sabía nada. Creo que lo más importante de esta historia es saber lo siguiente. Ella no lo hizo por lo que iba a recibir, lo hizo porque ella creyó que era lo correcto. Siempre he pensado que esto es muy triste. Cuando la gente dice, de acuerdo, yo lo hago, pero ¿qué me toca a mí? Los líderes no hacen eso. Los líderes entienden que deben liderar a la gente con excelencia, que si tienen que ir más allá de lo que se espera de ellos, pues bien así lo harán. Y quiero que lo anoten porque es muy importante. Quiero que vean esto. La filosofía de hoy se basa en hacer un mínimo de esfuerzo para así obtener máximos dividendos mientras que el principio de Rebeca era máximo esfuerzo esperando mínimos dividendos. En otras palabras, Rebeca veía la vida como lo hace un líder. Quiero dar lo mejor de mí, quiero ser alguien de excelencia. ¿Lo ven? Rebeca nos enseña tres cosas. La primera es, no podemos vivir nuestras vidas como un prestamista porque en su cultura era algo así como ojo por ojo y diente por diente, pero ella dijo, no, no, no, no no voy a actuar así, por el contrario, voy a hacer más de lo que se espera de mí. Y número dos, ella nos enseña que no podemos llegar al segundo kilómetro sin antes haber recorrido el primero. Porque lo primero que hizo cuando le ofreció agua al sirviente fue decirle, no, déjeme también darle agua a sus camellos. A muchas personas les encantan. Los atajos, no dan beneficios. Hay un dicho que dice, la distancia más larga entre dos puntos es un atajo. Y hay otro grupo de personas que sufren la enfermedad del destino. Ellos piensan, si tan solo pudiera conocerlo, si tan solo pudiera casarme con ella o vivir en otra ciudad, si pudiera trabajar en esta compañía, mi suerte cambiaría. Lo tercero que Rebeca me enseña es que bendiciones Extra son el resultado de esfuerzo extra. Mi amigo Zig dice que no hay congestión de vehículos en la segunda milla. Oprah también dice algo grandioso: dar lo mejor de mí en este momento me coloca en una mejor posición para el próximo momento. Y así es. Cuando observo a un líder, pienso en la palabra liderazgo, equipamiento, actitud, soñador, excelencia Y una palabra más que creo que viene al caso, y es la palabra relaciones. Los grandes líderes se relacionan bien con su gente. En mi libro, Las 21 Leyes del Liderazgo, hablo de una ley, ley llamada, ley de conexión, nos dice que el líder toca la mano antes del corazón. Hace muchos años me encontraba en la ciudad de Cincinnati, me detuve en una estación de servicio y vi pegado en una vitrina el por qué los clientes abandonaron o dejaron de venir. Y yo solo, yo solo quiero transmitírselo a todos ustedes. El 1% murió. Y les informo que esa es la razón legítima. Jamás diríamos que esa es una razón ilegítima. 1% murió, el 3% se mudó. El 5% por razones inciertas decidieron no seguir con la compañía. El 9% de los clientes abandonaron en favor de la competencia. El 14% no estaban satisfechos con el producto. Y ahora, escuchen esto, el 68% abandonó debido a la actitud de indiferencia que había hacia el cliente. ¡Cierros! ¡Sí! En este momento no vamos a hablar de relaciones, no, porque voy a enseñar de relaciones en otra lección. Pero echen un vistazo al tema perfil de un líder. No vamos a hablar de eso, pero quiero que ustedes repasen las 25 leyes que nos hablan del líder, de un líder. Háganlo cuando tengan tiempo libre. Quiero que analicen este tema. Voy a culminar esta lección. ¿Qué es un líder? ¿Qué es un líder? Compartiendo dos cosas con ustedes. Escuchen esto, escuchen. Cuando vivía en California, yo era fanático del equipo de béisbol de los padres de San Diego. Eso no fue muy divertido, no. Yo solía decir que los padres tienen el mejor equipo de ligas menores en las ligas mayores. Okay, ¿Bien? Y una de las cosas que recuerdo de los juegos de los padres es que a partir de la tercera o cuarta entrada comenzaban a aparecer las piezas de una especie de rompecabezas en el generador de caracteres la cara de uno de los jugadores, y había que adivinar quién era el jugador que iba apareciendo. Todos observaban cada pieza para intentar adivinar, en un principio era muy difícil hacerlo, y solo con una pieza de rompecabezas uno no podía adivinar de quién se trataba. Uno se pegaba a la pantalla intentando resolver este dilema en el generador de caracteres. Y uno intentaba resolverlo rápidamente. Entonces colocaban una nueva pieza y otra pieza y otra más. Y una vez que habían cinco o seis piezas en el generador, uno ya tenía idea de quién se trataba. Pero lo más interesante de todo es que en ese momento en que uno casi tenía el nombre del jugador, se escuchaba un sonido en todo el estadio. Un sonido ensordecedor. Pero todos hacían así como... ¡Ay! Los presentes sabían de quién se trataba. Decían, ah, yo sé quién es, yo lo conozco. Intento en este momento mostrarles en esta lección. Intento armar ese rompecabezas. ...y mostrarles cómo es un líder... ...y la razón por la que intento hacer esto... ...es porque imagino que muchos de ustedes desean ser líderes... ...y no pueden llegar a hacerlo... ...sin antes saber de qué se trata... ...es como si yo les dijera... ...muy bien, sean líderes... ...pero qué es lo que significa... ...ya les mostré lo que significa ser un líder... ...es tan importante para ustedes... ...como desarrollarse a sí mismos... ...nunca podrán reconocer un líder... ...sin antes saber cuáles son sus características... ...y escuchen esto... ...cuando tomo un avión para otra ciudad... ...porque debo ir a una conferencia... ...y alguien viene a buscarme... ...una de las formas es... ...algunas veces cargan un cartel que dice... ...mi nombre, John Maxwell... ...cuando llego al aeropuerto veo a toda esta gente... Ah, ...ahí está, ah, con mi nombre, sí... ...aquí camino para allá... ...me dirijo a ese lugar y me presento a esta persona... ...esa es una forma... ...ahora, otra muy diferente es cuando esa persona toma una fotografía de un libro que yo haya escrito. Esperemos que sea un libro reciente. Toman mi libro, y he visto esto muchas veces. Mientras esperan en el aeropuerto, analizan mi fotografía, la ven muy bien, y luego la comparan con los pasajeros que van bajando del avión. Y lo interesante de esto es que una persona con un letrero hace que mi responsabilidad sea encontrarlo a él, mientras que el que carga mi fotografía me encuentra a mí. Son dos tipos de personas totalmente distintas, totalmente distintas. Si usted tiene una empresa o acaba de iniciar un negocio y lo único que hace es levantar un letrero que diga, buscamos líderes, la buena noticia es que habrá líderes que lo encontrarán a usted, pero muchos líderes no lo verán y pasarán de largo, eso es todo. Si y por el contrario, usted tiene un retrato de cómo luce un líder, simplemente lo encontrará. Y muchas veces perdemos oportunidades, porque no sabemos qué características tienen esas oportunidades. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces ha dejado pasar una oportunidad y luego dice, ojalá yo hubiera hecho eso? ¡Oh! ¡Ojalá lo hubiese hecho! ¿A cuántos les ha ocurrido? Y hoy... A todos nos pasa. ¿Qué fue lo que me ocurrió? ¿Por qué era de qué pasar? Reconocen las oportunidades cuando llegan al otro lado. Nunca las reconocen, sino hasta que ya pasaron. Pero la persona que es exitosa sabe reconocer las oportunidades, las ven a lo lejos. Pueden aprovecharlas y tomar ventaja de ellas. Lo mismo ocurre con el liderazgo. La razón por la cual les estoy ayudando a crecer como líderes es para que sepan que es un líder. Y así puedan ser mejores líderes, pero también puedan reconocer a otros líderes, para que cuando vean a uno digan, miren, allí hay un líder, y entonces puedan reunirlos para ser todos más exitosos. Ahora quiero que vean a la persona sentada junto a usted y diga, ahora sé cómo reconocer a un líder. ¡Vean a esa persona! Quiero que lo hagan una vez más. Y digan usted, tiene potencial. <risa> Muchas gracias.